Marina, como decía Albert... Sí, sí. vale eh, Bueno, como os decía, esto es, sigue siendo la, la marina que explicaba antes al ver, la zona de, de la antigua marina um, Es lo que queda de nuestra historia agrícola de, de la ciudad, de Hospitalet Y aquí hay tres de las masías que se conservan en la ciudad, Cal Trabal, Cal Esquerra la conservación de esta zona tal y como está pero además fomentar su, su uso fomentar su producción porque como veis eh, se sigue colectivando es, es funcional, no está de adorno ni mucho menos eh, el, el ayuntamiento se menosprecia este espacio eh, y quiero antes de que se me pase eh, he charlado un poquito con, con Raquel que es la persona que iba a explicar un poco más profundamente y con conocimiento eh, este espacio ¿no? de, de Caltrabal, pero ya me ha compartido que una de las cosas que quería decir es eh, que el Ayuntamiento eh, no fomenta eh, su incorporación tal cual está o la conocemos dentro de, del PDU en este caso, porque bueno ya, ya le interesa. ¿no? Los, eh, el espacio tal cual, sus elementos, como son las masillas, que están pues, como que cayéndose y demás, ni los accesos, ya veis el acceso al río, que deja muchísimo que desear. Eh, y bueno, pues, vamos a hacer como dos lecturas, ¿no? Una que como que lo van a van a edificarlo y van a, a ponerlo a, a, a su manera, a su imagen y semejanza, pues ya le, para qué lo van a hacer otra cosa, ¿no? Y otra es que esto eh, desincentiva a, a la gente, desmotiva a, la, a las personas que a conocer la zona. ¿no? Si hay un acceso que no es adecuado, un espacio que no es bonito, que puede ser resultar mejor como no agradable, ¿no? pues se desconoce, la gente no se motiva y la lucha por ello como que, que cuesta más también. ¿no? Um, desde Nomes blogs lo que reivindicamos, una de las indicaciones, es que este espacio se, se adhiriera, se incluyera. donde vamos a ir después. Es un espacio que junto con el río Llobregat está protegido por la Charcha de Natura 2000. es, un spa, es un, Está en, en justo en el paso de, de, de migración de las aves, ahora que estamos en época. El río Llobregat y todo este espacio es eh, lugar de descanso y de alimento para las aves en este tránsito ¿no? de, de migración. Y eso pues estará en peligro si todo esto se rodea haciendo toda una fachada en la Gran Vía de edificios, gratacielos de, rascacielos decimos nosotros, porque son de hasta 105 metros de altura, como el Hotel Esperia que está aquí detrás, si lo conocéis o lo habéis visto sí. al pasar. Pues imaginaros toda esta fachada. Y al otro lado, al lado del oncológico, edificios de, de hasta de hasta 105 metros de hasta 105 metros de altura, es decir, eh, queda oculto, queda aislado, eh, es un prejuicio para las aves, la biodiversidad en general, y, y nos priva a, a la ciudad de Hospitalet de poder construir esa soberanía alimentaria que necesitamos, que queremos, ¿no? Muchos de nosotros. Eh, ¿Qué más? No sé, tenía muchas cosas pensadas, pero tengo una cabecita que no da mucho, <risa> que da lo que da. ¿Qué más decir de CalTrabal? Bueno, Nomes blogs no sé si lo conocéis, la plataforma NomesBlogs, se ha hecho en el 2015 un grupo de vecinos, un puñadito de vecinos que un día nos enteramos y de repente que iban como a reactivar este proyecto porque también he de decir que no es nuevo. Ya en el 2008 existió una plataforma en defensa de CalTrabal porque entonces sí que era la destrucción plena de CalTrabal. Es decir, iba fuera totalmente, o sea, las construcciones iban en estos terrenos aquella plataforma bueno se disolvió por la crisis y demás se paró todo todo se, nada se puso un punto muerto ¿no? pero en 2015 reactivaron el proyecto y se revictó se reactivó una nueva plataforma que es nobes blogs um, bueno entre las cosas que hemos hecho pues manifestaciones alegaciones um, Se han presentado dos contenciosos administrativos que estamos a la espera de resolución. Eh, una de Hace poco hemos tenido información de que parece ser que los jueces han pedido a, a las partes y al área metropolitana, han hecho como una pregunta ¿no? para que las partes y la área metropolitana la, la respondan, ellos tenerlo en cuenta, eh, cómo eh, es posible, puede ser que eh, la Generalitat ¿No? Porque esto eh, el proyecto está, sale de las manos del ayuntamiento Nuestro ayuntamiento, PSC, exactamente Porque es quien gobierna al fin y al cabo Y la Generalitat, nadie más Nadie está de acuerdo, nadie lo quiere Pero como ellos ordenan y mandan Pues ahí lo tenemos, ¿no? Bien bonito él eh, Entonces hacen una pregunta que es Si la Generalitat puede haber eh, Haberse metido en competencias que no son suyas Que son de la era metropolitana Porque de Ayuntamiento le dicen que es un proyecto supramunicipal, pero en realidad es un proyecto que solo afecta a, a espacios, a terrenos de hospitales. Por lo tanto, es una cuestión local, ya de ser del área metropolitana. Y esta pregunta puede ser la que al final crucemos los dedos, pues para el proyecto, ¿no? Parece que esa puede ser la, la vía que, que pueda pararlo en todo caso. ¿Qué más? se que, si sí, que estar ahora mismo, ¿no? del, esta que ¿Qué más? ¿Qué les pregunte cómo se puede participar con <risa> de, de, de esto en November blog? ¿Y cómo qué se es? puede participar? Vale, dejemos un espacio para que ah, que oh. las vaya hombre, colaborar para me preguntaba cómo se puede participar ¿no? de, de, de esta lucha que llevamos desde hace como 5 años. A ver, la lucha gorda, por decirlo así, o, o decir, los pasos ¿no? que había como quedado en un principio ya se, se han dado, no quiere decir que estemos ahora... que ya está, ¿no? que ya está todo perdido, todo ha ganado. Se han hecho las manifestaciones, se han hecho las alegaciones, que aquí quería decir que las alegaciones... En un principio nos planteamos que quizá era un poco participar de su juego, pero nosotros nos lo planteamos como vamos a utilizarlo para hacer difusión del proyecto, eh, que se conozca el espacio y tal. De hecho, de las 11 alegaciones que se consiguieron en un primer, la primera presentación, se llegó a las mil y pico. eso para nosotros ya fue un éxito no porque nos ayudó a eso a que a, a, a dar a conocer nuestra lucha a conocer el espacio y que la gente se implicara en, en su preservación entonces ahora lo estamos bueno un poco como esperando ¿no? a ver qué pasa y según lo que pase pues habrá que pasar a la acción, en todo caso a Nomes Blogs pues los podéis encontrar por las redes en, el, en Twitter y en Facebook y tal como tal no poniendo Nomes Blogs y estando atentos en todo caso a cuando salga la, el resultado de la resolución y eh, entre todos un poco pues pensar que hacemos y que no pensa que no mes blogs yo siempre digo que es una, es una asamblea vecinal es decir, no me blog la la hacemos de la construimos todos aquellos que estamos en contra de ceroambi y yo estoy hoy aquí porque bueno son una como tantas de los que hemos estado quizá desde el principio pero no mes blogs es un grito que ya dieron nuestros padres y nuestros abuelos en, en el barrio para, para evitar la construcción de, de más bloques ¿no? que de hecho se consiguió y retomando un poco aquella lucha ¿no? de, de nuestros padres y abuelos de, del barrio y, y con el, las ganas de, de, de mantener este espacio tal cual está, que es el último el último reducto natural libre de cemento que nos queda en la ciudad, ¿por qué no lo podemos mantener? ¿no? Es decir, eh, ya basta de especulación. Eh, ¿Queremos construir una segunda plaza Europa multiplicada por tres? Porque esto son, es más de un millón de metros cuadrados... De, de bueno que será que será edificado calbal lo quieren convertir en un parque urbano 30 hectáreas o sea, son 40 hectáreas y 30 será un parque urbano um, se acabó la actividad agraria aquí no se acabó y como decía no nos permiten construir esa soberanía alimentaria no comer sano comer comer en nuestra tierra porque lo que se produce el trabar no es público o sea, en el PDU se hace permuta ¿no? claro, esa es otra historia las leyes de urbanismo son muy perversas aquí nuestro amigo la porta por ejemplo, porque lo digo la Laporta porque lo conocemos todos, pero también la familia Güell, por supuesto tienen tienen terrenos compraron terrenos hace muchos años porque ya sabían eh, que nuestro otro amigo Corbacho ya tenía esto planificado no viene de, de ayer viene de hace muchísimos años ¿no? el, este proyecto y eh, Y como decía, la ley es muy perversa. Tiene a lo mejor ahí un, un campito que, que a lo mejor no es edificable, no es terreno edificable y o le cambian el uso porque la ley lo permite o al señor Laporta se lo cambian por otro terreno que sí sea edificable. Y está bien hecho, ¿no? Puede ser muy legal, pero, pero bueno, a ver, ¿no? Muy discutible también, muy amoral. Nosotros no es legítimo, por mucha ley Y mucha normativa que haya por medio ¿Alguna preguntilla? ¿Queréis preguntar algo? Obviamente no se puede visitar Ni nada, no más No, de hecho hay caminos que son públicos eh, Pero como veis no hay, ningún, no hay ningún acceso Está todo cerradito ¿no? Para que no podamos entrar Bueno la mayoría a eso hay la mayoría es terreno privado pero hay creo que son seis uh, particulares seis agricultores que son particulares y luego en toda en aquella otra banda de allá hay también unos huertitos que se salen fuera de, de, de, de la normativa por decirlo así no que van como un poco más a, a su aire y, y tal es decir que es una zona que está que está produciendo está produciendo está activa y, y tenemos que, que cuidar cuidar de ella, porque cuidar de ella, mantenerla así, es cuidarnos a nosotros, cuidar nuestra ciudad y, y yo qué sé. Muy bien, pues nada, seguimos. Gracias, Emma.